Continuamos, como viene siendo habitual, con más entrevistas, porque en este décimo encuentro del libro anarquista, como venimos comentando a lo largo del desarrollo el mismo hay diversos compañeros de proyectos y editoriales, gentes que tienen cosas que comentar con proyectos a sus espaldas y con una ya larga trayectoria. En concreto, compañero Camacho, vamos a conocer a una compañera del proyecto Crimental de Jejón. Sí, Biblioteca Social Crimental. Empezamos ya directamente, ahí rápido. Bueno, lo primero es que nos cuentes un poco qué es la Biblioteca Social Crimental y en torno a qué, a qué surge, por qué razones se crea. Hola. Eh, bueno, la Biblioteca Subversiva Acrimental, eh, había una serie de materiales que, habí, que que estuvieron primero en el CSA, que era un proyecto que hubo en los años 90 en, en Gijón, en un local de la Casa Sindical, y que, que bueno, en un momento dado fue, fue desalojado de ahí. Y no. Después estuvo ese material en otro centro social de Oviedo que se llamaba... Es que Ay, se, me olvidé, se me mí el nombre también bueno, casa maría de... sí. y que después de este material no estuvo durante un tiempo accesible aia públicamente no entonces en, en un momento en que había cierta conflictividad social en 2011 nos, nos encontramos una serie de de gente en la eh, pues en las calles un poco <coughs> intentando intervenir en las luchas y, y demás que que algunas no nos conocíamos o nos conocíamos así un poco más de vista que había vimos que había una ruptura generacional en la militancia y que teníamos pues una serie de rupturas en común pues con el sindicalismo con la socialdemocracia con otra serie de ideologías de, de la dominación capitalista y que, y que comencé, eh, decidimos recuperar todo ese material y ampliarlo Y, y ponerlo otra vez de manera accesible y realizar actividades en, a partir de ahí no entonces eh, pedimos un local en un centro social que ya existía que se llama Sexta Feria en Gijón y, y desde ahí pues empezamos en octubre noviembre de 2011 a, a ir ampliando lo que era la biblioteca que ya ten, contaba con bastante material de, de archivo como pues un montón de fanzinas, revistas, de panfletos de pues desde el, los 90 hasta ahora y, y una serie de libros en préstamo y tal. Y esto fue, empezamos a, a ampliarlo y, y a realizar actividades, pues... ...pues a partir de ahí me parece que ya te respondí a la... ¿no? Sí, sí, bueno, te iba, te iba a decir un poco que continúas, ¿no?, que no solamente sois una, una biblioteca, un archivo... ...sino que además realizáis, realizáis otro tipo de actividades, ¿no?, charlas y demás, es para que nos cuentes un poco así... Sí, bueno, lo que se trata también es que sea un punto de encuentro y que también sea un, un espacio de autoformación política... ...entonces se, se realizan charlas, también se han realizado lecturas compartidas... De, de revistas que nos parecían interesantes como Cuadernos de Negación, por ejemplo que es una revista que sale en Argentina luego hemos hecho debates sobre distintos temas, sobre la autogestión sobre pues eh, ahora sí, no me acuerdo alguno más y, y luego también intentamos editar materiales y discutir materiales o sea que intentamos que sea un proyecto de autoformación política también y, y bueno, también se suelen poner documentales Y hacer un poco de debate después también Digamos una cuestión ¿no? de, de formación y de análisis crítico de la realidad, ¿no? En lo práctico Y luego, como bueno, como vamos ahí Bueno, sabemos que tenéis un poco mal de tiempo, ¿no? Para ir cerrando eh, Quien quiera localizaros, ¿dónde os puede encontrar? Tanto en lo físico como en lo cibernético Pues en lo físico estamos en, en el Centro Social Sexta Feria, como dicho, que está en la calle Joaquín Alonso Bonet. Y, y en Internet tenemos una página que es y Bueno, pues gracias por venir y bueno, nos vemos próximamente. Compañera. Muchas gracias.